¡Feliz día! ¡Feliz día para todos! ¡Toda! <risa> ¡Bel día! Gustavo f e r r a e o l o la n e ñ a con nosotros, luego de haber estado de gira el fin de semana con la otra costa, tengo que contar también, ¿no? Anduvo tocando en las grutas, ¿no? Si no me equivoco. p o r la costa. Sí, sí, sí, anduvimos tocando en las grutas. En otra costa estuvo, claro. En la otra costa, sí. <risa> <risa> en la costa del Golfo estuvimos. Sí, bien, lindo. Re lindo, sí, re bien, con... compartiendo con dos bandas este, de la provincia también. Buen, así que muy bueno, compartiendo allá con los amigos del movimiento antinuclear también. a r r i b a del escenario. Este, así que un poco a, sumando un granito de arena, digamos, a toda la causa. Qué bueno.、También. Gustavo, bueno,、eh, el motivo, entre otras cosas, además de saludarte en el día del músico y en voz a todos los que, músicos y músicas, Eh, de la, de la comarca、eh, y también para ir un poco calentando motores para lo que se viene el fin de semana, con responsabilidad de una asamblea desarrollada que generó este Cóndor Rock, la grilla. Buenísimo, sí, generó la grilla por lo menos de las bandas de la comarca.、Eh, así que estamos muy contentos.、Eh, el evento se va a realizar en el, en el nuevo paseo de, artesanal de Ahí del Cóndor. Este, así que estamos preparados, está todo el equipo l a b o r a n d o ya está todo organizado y coordinado con las bandas. Este, el viernes, este, ¿que ¿te cuento Que cuento q u e pasa el viernes y qué pasa el sábado? ¿Eh? Sí. El viernes、eh, tenemos a partir de las 20 horas、eh, las bandas La 82,、República, la réplica Viedma y Sierra Deluxe, que es una banda bastante, que tiene bastantes años acá. En Vietnam y continúa el c o n d o r Rock el sábado 27 con Rock Sur, Fluidos.、Eh, todas estas bandas son en su mayoría、eh, bandas que hacen producción propia. ¿no? Uh -huh. eh, lo digo porque la tercera banda del sábado dije Rock Sur, Fluidos es Basta, que es un homenaje a c h a r l i e García. Bien. Y cierra Edu Smith, que es el ex cantante de Árbol,、sí. que este flaco estaba viniendo de gira y el municipio apro aprovechó, digamos, que vino, vino como servido el, el, el muchacho. Así、Mirá. que nos viene bien como para dar ¿viste? Una, un, un numerito más. Este, De, claro. renom de renombre nacional, tal vez, este, así que está, está bueno, digamos, se suma a, a cerrar el sábado 27. En el programa que hace Prisma, que emitimos acá en Radio Encuentro, esta productora local que un poco、sí. está ayudando a, a canalizar la d i f u s i ó n de los artistas locales. Está también、eh, Edu Smith ahí, el otro día escuchaba que saludaba a la gente que viene de Viernes Patagones y acá a Radio Encuentro.、Eh, Edu Smith, el ex cantante de Árbol y también un gran artista. Que, que, bueno, que bueno que va a estar、eh, cerrando este, este Condor Rock, este viernes y sábado, por cierto, para disfrutar ahí.、Eh, y bueno, contame y cómo está ahí, cómo viene ocurriendo y sigue la Asociación de Trabajadores de la Industria Musical Patagonia Norte. Mirá, hemos estado este, primero apoyando el, y, y d i gestio, gestionando a m o s g en conjunto con el grupo de la Peña de las Arenas, que fue muy, muy bueno todo el evento,、uh -huh. así que hemos estado abocados a esa tarea y después nos abocamos específicamente al Condorrock.、Eh, pasada esta fecha ya、eh, tomaremos, este, tomaremos unos días, porque la verdad es que no hemos tomado vacaciones algunos y Y después continuaremos este, con el plan que, que tiene la asociación que tiene que ver con el armado de los grupos de trabajo este ahora, este año.、Uh -huh. y, y la generación de líneas de, de, de trabajo y sobre todo de discusión y reflexión para definir este, líneas de trabajo sería. Este, hay pensado encuentros de, más de formación, de capacitación, Bueno, es, hay un montón de cosas para hacer, en realidad innumerables,、eh, pero bueno, nos pondremos, nos pondremos a las pilas después de p a s a d o estos compromisos que teníamos, este, y que bueno, que vos sabés bien que llevan mucha energía,、sí. digamos, toda la cuestión organizativa de esto. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, pero estamos, estamos contentos, estamos armados, estamos contentos, sentimos que hemos aportado a los grupos que se han manejado de manera, que se manejan de manera autónoma, Este, y, o autogestionada este, en, en eventos que son libres,、eh, gratuitos, que son para la gente, como el Patagonia Rebelde del año pasado, como la Peña de las Arenas, este, bueno, el Condor Roque ha sido un compromiso que hemos este, recibido a partir de una propuesta de, del Centro Cultural, de, de la Subsecretaría de Cultura de, del municipio, que、eh, cuando vieron nuestros movimientos, de encuentros y, y demás,、eh, bueno nada, nos propusieron este desafío de organizar el Condor Rock y, y bueno, acá estamos frente a ese desafío, tratando de hacer lo mejor posible,、eh, hay, hubo mucha participación y estuvo bueno, hemos provocado asambleas este, democráticas como para definir,、eh, creo que por primera vez o por ahí me equivoco pero、eh, seguramente es una de las primeras veces que sucede que las elecciones de las bandas este, han sido transparentes, ¿viste? Así、Ajá. que está bueno. Está bueno, son, son señales que parecen, que parecen mínimas pero que son importantes también para nosotros como organización para empezar a establecer algunos valores que nos parecen importantes a la luz de, de De trabajar en un colectivo, de trabajar con otras personas, de, de quizás en algún momento manejar recursos también. Entonces está bueno, está bueno que se sepa bien cómo ...cómo se definen las, las cosas. n o Buenísimo.、Eh, Gustavo, h o y bueno. e l día de la música, ¿no? Es como que a veces agarra ahí, si bien está hace poquito por rey,、eh, sí. para hacer el homenaje al maestro l u i s a l b e r t o Espineta, pero quería preguntarte a vos como músico, si fuiste de escuchar a Espineta, ¿cuándo te recordás como una canción que te haya marcado de él? O capaz que decís, no, la verdad que no fue por Espineta por donde yo quizás más、eh, me, me metí en la música. Bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo. <risa> no, dale, a ver cómo es. <risa> <coughs> eh. ¿Vos ¿Te has visto mi vida en general con eso? Sí. Sí, en, en los o c h e n t Ajá. a <ríe> No había, no, para, para aquellos que, que, que son jóvenes, no había internet, obviamente. Acá tengo una Mireña al lado que hay que contarle todo eso. Porque... Claro, claro. Había teléfono fijo, apenas había televisión. Igual dice mi hijo que había, hubo televisión antes que en Vierna. <ríe> con esa. Puede ser, sí, sí, las cooperativas generan a b eso. Pero puede ser. Bueno, la cosa es que. Eh, allá había algunos cassettes, no había, no había, este, no había, como se llama, eh, disquerías. Eh, creo que acá en v i e t n a había alguna,、uh -huh. pero bueno, imagínate en los o c h e nosotros t a n éramos adolescentes. ¿no? ¿Y la radio? ¿Eh? ¿Y la radio? La radio pasaba cada vez gitana, dulce, pasionada. ¡Cómo la gorda! ¡Qué loco! Sí, sí. <risa> bueno. AM, AM, la radio de v i e r n a municipal, todavía está,、uh -huh. 1400 y pico creo que el d i a l Bueno, la cosa es que、eh, con los amigos no, nos rebuscábamos como podíamos, entonces escuchábamos la música del boliche, que,、eh, que en ese momento era Chegrica, y que en ese momento pasaban algunas, algunas、eh, mirad lo que pasaban, pasaban buena música, de polis. Eh, eh, pasaban Pinfloy, d algún tema de Pinfloy d y Charlie García Full a morir.、Mira. Y Charlie García. Este, y nosotros nos rebuscábamos y lo que más escuchábamos o lo que es, podíamos acceder, porque tampoco teníamos mucha posibilidad de acceso a comprar cassero y demás, sino que nos prestaban o que por ahí alguno compraba y el cassete e se se gastaba. Y escuchábamos Riff、eh, Papo.、Mira. Escuchábamos Riff Papo, y eso sí estaba, ¿viste? Y después e Spinetta. Por el costado, después,、eh, digamos, a medida que fueron llegando los 90, ahí empecé a escuchar s p i n i t a y todo para atrás. Sui Generis también escuchábamos, ojo, en los 80 también, guitarreábamos con Sui Generis. Pero era porque había amigos más grandes o conocidos más grandes que e, e, influenciaban, digamos, justo nuestras, nuestros grupos, digamos, de pibes, ¿viste? Y, este, y ya después, creo que a partir de testes de violencia, de. de e s p i n e t a y escuché para atrás todo y para adelante todo lo que vino después. pero Así que, bueno, un gran. creo que un, una genial, un genio, un, una genialidad lo del flaco a nivel poesía, a nivel este, música y a nivel, este, a nivel magia, no sé, una cosa celestial. ¿eh? Digamos, pescado rabioso y almendra lo agarra ya este, en la época de que、eh, ya, como m i r á n d o y revisionando la, la, la música del flaco. Yo, claro, claro, claro, porque yo imagínate que ponerle en el 87 habré empezado a escuchar algo, ¿no?、El、87, 88. yo Tenía 17, 18 años recién cuando empecé a escuchar espinete. Mira, t e s t a de violencia en el 88, así que. Claro, por ahí, exactamente. Qué o Pero... <ríe> Así que bueno. Y、eh, está bueno esto, de r e c o r d a r porque hay muchos de la nueva generación, ¿no saben? Que uno se juntaba a escuchar el cassette y que、uh, y... después apareció el, el doble c a s e t e r a que permitía que con un TDK tuvieras cas cassette y uno grababa música de la radio. El con... doble cassetera,、eh, sí, totalmente, y, y copiabas el cassette que tenía el amigo. Claro. <risa> bueno, yo me acuerdo igual、eh, mis hermanos y mis hermanas más grandes que ese, con el cassette también、eh, se grababan canciones de, de la radio todavía. Claro, y que uno se enojaba mucho con el locutor si la pisaba o si hablaba sobre porque te quedaba.、Mordido. Te cagaba el tema. Te cagaba、Perdón. el tema. e、no, <risa> <risa> exactamente,、no、era lo que pasaba. Pero sí, sí, uno recuerda todos esos momentos del de, de cassette, porque de hecho el disco tampoco era tan accesible. El cassette fue como que fue uno de los más multiplicadores a la hora de poder llegar a, a tener un TDK. De 60 o de 90, y después cuando uno lo usaba mucho, se quedaba el sonido como aguado. Y si no, no comprabas el TDK de cromo. El TDK de cromo ya era como un lujo, pero también era como para tener un cassette. Vos d e c í a este lo quiero escuchar recontra bien. Sí, totalmente. Así que bueno, hoy tenemos entre todas las cuestiones positivas, porque también tienen las cuestiones negativas, esto de la globalización y de la internet y de la comunicación en tiempo real y demás. Entre las cosas positivas que tenemos es,、eh, con respecto a la música es la posibilidad de decir, bueno, a ver qué escucho hoy, o qué investigo. O qué tengo ganas de escuchar hoy y enseguida poner la palabra y aparece algo、Mirá. que, que dices, uh, qué bueno. No, no solo lo que tenés ganas de escuchar, sino de lo que todavía no escuchaste. Lo, exactamente, ya,、claro. sí, sí, sí, lo que todavía no escuchaste, que es en general más de lo que escuchaste. <risa> e Es increíble. Ni hablar. Así Ni hablar. que bueno, feliz día de la música. Hablar, para、eh. vos, Walter, para ahí, para Damián y para todos los músicos que andan dando vueltas por la radio también.、Uh -huh. mm. claro. Y para t o d o s t o d a s que, que hacen la música acá en la comarca. Así que.、Ni、hablar. No, te cuento que no has descubierto, pero pronto será una cantante tremenda que es Ana, que el otro día la escuché cantar y q u e d así como. Ah, la pucha. Grupo,、sí. grupo, grupo. Sí, sí. Hay que. Proyecto, hay que, proyecto. que h a b o y Gustavo Ferrallero, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias, los esperamos en el Condor Rock 26 y 27 de enero. A partir de las 20 horas, 6 bandas locales. Y e d u Smith es cantante de Árbol, así que ahí estaremos. Abrazo, Abrazo grande.、Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hablando con Gustavo Ferrariolo, quien le toca estar a cargo de, por, por, por ahora, en toda esta formación que se ha dado a lo largo del 2017 y ya con proyectos para el 2018, de la Asociación de Trabajadores de la Industria Musical, Patagonia Norte, Tímpano. Y hablando del Condor Rock 26, e 82, réplica bien May Deluxe. 27, a las 20 horas también, Rock Sur, Fluidos Basta y e d Smith.